Ella es directora institucional de los consultorios jurídicos de atención gratuita que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Todo eso así de largo. Eh, Lucía, eh, buen día. Pablo, te saluda acá de Kermés. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno. Eh, a ver, Lucía, contanos de qué se trata. Yo sé de qué se trata, pero por ahí la audiencia no. Eh, ¿Qué son estos Bien. consultorios jurídicos? Bueno, los consultorios jurídicos de la universidad, consisten en una actividad de extensión que hacemos, una actividad de territorio, que se encuentra incluida dentro de las funciones sustantivas que tiene la Universidad de La Pampa, contando con una antigüedad en el territorio de 11 años. Mm. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo esta actividad? Esta actividad actualmente se lleva a cabo en siete consultorios que tenemos en la provincia de La Pampa. Tenemos Como para hacerte un gráfico de los días y que tenemos atención en los consultorios sí. te comento que estamos los días lunes en el centro de salud de Barrio Reconversión y asimismo estamos en General Pico en el centro de base del Barrio Roca. los martes atendemos consultas en la asistencia pública como en General Hacha que tenemos otro consultorio jurídico que presta funciones en la municipalidad Los miércoles estamos en Toai en la Secretaría de Desarrollo Social, y en Villa Santillán, en el Centro de Salud, y los jueves en Germinal. Estos consultorios están integrados por alumnos que cuenten con más del 50% de la carrera, con graduados recientes y con graduados que ya cuentan con varios años de experiencia en la matrícula y en la profesión. Bien. ¿Qué hacemos eh, nosotros? Sí. Nosotros hacemos el nexo de la universidad y el contacto directo con la sociedad, digamos, lo, el desarrollo cultural y contribuimos al empoderamiento legal de los sectores más vulnerables. Bien. ¿Sí? Estas actividades de extensión, eh, ¿los estudiantes sí. eh, y las estudiantes la tienen que realizar? ¿Son obligatorias? No, no, no son obligatorias. Uh -huh. Lo que hace la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas sí. es lanzar una convocatoria uh -huh. en dos o tres oportunidades en el año para que todos aquellos que cuenten con este requisito del 50%, como te comentaba, o que sí. ya se graduado, puedan incorporarse. Uh -huh. Ellos mandan el su currículum, ahí se hace un análisis de admisibilidad y después se los admite y se los regrupa en algunos de estos siete consultorios que te comentaba y que te nombre para, para que bueno, los que no conozcan el funcionamiento tengan un conocimiento de en qué lugares estamos atendiendo las consultas. Bien, y las consultas, eh, ¿a qué refieren? Las consultas refieren a diferentes casos, pero mayormente tenemos casos de familia, como puede ser cuotas alimentarias, regímenes convencionales, revinculación, sucesiones, divorcios, también hay cuestiones laborales, Eso va dependiendo de cada barrio en específico en donde funciona el consultorio. Claro. Nuestra función, sí. desde, desde extensionistas y coordinadores de la facultad, es solo la de asesoramiento jurídico gratuito. Nosotros no tenemos permitido patrocinar. Bien, ¿Sí? bien, bien, bien, Entonces nosotros lo que hacemos es, se acerca un consultante... Eh, en ese horario que no sé si te lo comenté, pero es de 16 a 18 en todos los consultorios igual. Una vez que se presenta un consultante, nosotros le, le, le tomamos la consulta y ahí hacemos una escucha activa y le damos una información de calidad, mm. derivándolo a alguna institución donde ellos puedan ir a que los patrocinen también de forma gratuita, como o sea. puede ser una defensoría, como puede ser un centro de acceso a la justicia, una referente de patrocinio, eh, actuamos como anexo también derivando a las demás instituciones. Somos como el primer acceso a la justicia. Claro, eh, Lucía, ¿y tienen mucha asistencia de personas que van a buscar asesoramiento? Sí, eso depende eh, del consultorio, pero sí, la realidad ¿Sí? es que que siempre por mes y por consultorio tenemos. No te, no te puedo dar un número específico, pero bueno, tenemos aproximadamente, no sé, siete consultas por mes en cada consultorio, a veces más, a veces menos. Bien. Por ejemplo, ayer comenzamos eh, con la actividad porque nosotros trabajamos de acuerdo al calendario escolar de la universidad. Bien. Y ¿sí? mm. nosotros tenemos el receso de verano y el receso de invierno. Y ayer, que comenzamos las actividades, eh, tuvimos muchas consultas, por ejemplo, en un solo día. Ah, claro. Sí, se ve Entonces, que... También eso va ah. variando de acuerdo a la situación socioeconómica, a las necesidades de la población y de los pampeanos y pampeanas en específico. Eso también va mutando de acuerdo a cada barrio. ¿Y hay interés de estudiantes de participar de estos consultorios? Sí, tenemos, tenemos estudiantes en este momento, también tenemos estudiantes que nos han enviado un currículum en, en el verano para que los incorporemos, mm. y bueno, la idea también es eh, este año eh, pasar a visitar a los estudiantes por las aulas, comentarles, porque también gran parte de todo esto es, es la difusión que podemos hacer para que se incorporen más personas y podamos poder agrandar Este, este grupo de, de extensionistas que tiene la universidad en consultorio jurídico. Claro, bien. Bueno, bueno, está buenísima la iniciativa que ya, por lo que dijiste, tiene 11 años de vigencia. Tiene 11 años de... eh, eh, este, Así que, bueno, vamos a difundirlo, eh, más vale. Eh, bueno. Eh, Lucía, no sé si quedó algo eh, que nos quieras comentar. Sí también, que, sí, también te quería comentar que en el contexto de pandemia tuvimos que recurrir a otro canal de comunicación con las y los pampeanos, que es la virtualidad. Sí, ¿Y esto que consiste nosotros tenemos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram tenemos un formulario Google al cual las personas pueden asistir para digamos asistir eh, virtualmente para hacer su consulta y derivarla y nosotros contestarles por mail y mm. que no tengan la necesidad de ir en consultorio si mm. bien eso fue una iniciativa que se hizo en un contexto de pandemia para no dejar sin orientación jurídica a la población pampeana es algo que hoy en día continúa vigente y es una herramienta más de las cuales pueden realizar sus consultas. Claro, sí, sí, muchas de las cuestiones que ocurrieron en pandemia han quedado, eh, y está buenísimo Exacto. porque hay gente que el consultorio no le queda en la localidad, pero puede hacer igual la consulta. Entonces hoy en día sí. coexisten los dos territorios, el campo, el territorio de campo y el virtual. Perfecto. Bien, Lucía, muchísimas gracias eh, por estos minutos. Gracias a Gracias a vos bueno, por la invitación. Bueno, que tengas Hasta buen luego. día. Hasta luego. Chao.